Segundo libro de Crónicas, capítulo 34: De ocho años era Josías cuando comenzó a reinar, y treinta y un años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los ocho años de su reinado, siendo aún muchacho, Comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los doce años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos imágenes de acera, esculturas, e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, Y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a j e r u s a l é n Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, e f r a í n Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, Y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los dieciocho años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Zafán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de j o a c a z canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Ilesías, y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de e f r a í n y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de j e r u s a l é n Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, Los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos, Jaad Y Abdías, levitas de los hijos de Merarí, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra. Y de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, Y el sacerdote Elías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. Y dando cuenta a Elías, dijo al escriba s a f á n Yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Elías el libro a s a f á n Y s a f á n lo llevó al rey, y le contó el asunto, diciendo: Tus siervos han cumplido todo lo que l e fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová, Y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Zafán al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Zafán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a a i c a m hijo de Zafán, y a Abdom, hijo de Micaía, y a Zafán escriba, Y a Asaías, siervo del rey, diciendo Andad, consultad a Jehová por mí acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda profetiza, mujer de Salom, hijo de De Tigba, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: Decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él. Todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis. Jehová el Dios de Israel ha dicho así, Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. He aquí, yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de j e r u s a l é n Y subió el rey a la casa de Jehová y con él todos los varones de Judá, y los moradores de j e r u s a l é n los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oído de Elios todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a Elio s todos los que estaban en Jerusalén. y en Benjamín. Y a los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel. E hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová el Dios de sus padres todo el tiempo que él vivió.